Hola a todos, soy Doc y este es un comentario para mis compañeros de reality Este comentario lo hago ya que hace unos días precisamente el día 5 pude en primicia 4 capítulos de la serie de Madrid ya he visto el resto de la, de la serie que lleva desde, desde ayer, día 8 la nueva serie de Paco León emitida por Movistar la serie está roda en blanco y negro y nos cuenta las peripecias que Bueno, la peripecia ha sido Viaje-Aventura Que tuvo Abba Gardner cuando estuvo aquí en Madrid Rodando 55 días en Pekín Y la historia es contada desde el punto de vista de los criados A mí personalmente me ha, me ha gustado Tenemos que Bueno, tengo que decir con orgullo Que la serie ha sido dirigida Por Paco León Y su mujer, Ana R. Costa Protagonizada en por Paco León Y Ma Cuesta de Meysart, que hace de Abba Gardner Carmen Machi, Eduardo casanovas suele ser su su que han hecho algún... Bueno, ha hecho un cameo, Sibator Tos, entre otros personajes. Y la historia, pues bueno, nos, nos hace un reflejo de lo que es la... La España franquista en la, en los años 60. Es la, la mía serie, me gustó muchísimo. Creo que es una serie que a momentos juega con con la comedia, porque también momentos muy dramáticos y nos refleja pues lo que es la vida de, de las mujeres en, en una dictadura y la vida de la mujer fuera de esos muros. Pero, bueno, es, una, es una serie muy disfrutable y la verdad os la recomiendo muchísimo. Sé que Katmik la querrá por en el Castillo, pero bueno, además de eso, que trabaja al Castillo y Julián Villagrán, ella hace muy bien, pero la serie es una serie muy coral. Es decir, todos creo que ponen su... Su, su punto positivo a la serie la verdad os la recomiendo muchísimo no quería entrar en ningún spoiler más, creo que la serie la veáis sea que alguno la visto, la, la la estaréis viendo ya así que nada, yo os recomiendo que veáis Art de Madrid así que como siempre voy a mandar un saludo a mis compañeros de Ser Reality PJ un saludo Jefa, Miriam, otro saludo Jess otro saludo y Kazmik el cual le mando un saludo muy grande y besos te mando de Ana del Castillo que seguramente escuchará el podcast y bueno, pues os deseo lo mejor como siempre y nos vemos en el próximo programa. Gracias chicos, como siempre, chao.